3 de septiembre de 1968. 8 y cuarto de la tarde. A quien corresponda. Tenes bien recibí. Los que os llamáis hombres de bien. Estas palabras que escribí en mañana de mi ayer ya que habláis tanto de Dios y de justicia y de piedad al dar la luz en vuestro hogar Quitáis a la sombra el derecho a hablar Os inclináis ante lo que brilla Y os negáis a dar lo suyo A los que sudan su vida en silencio Bajo la sombra de una estatua A cada viejo dadle un recuerdo A cada niño una ilusión Dadle al camino que sepa dónde va a cada boca dadle su hablar a cada herida su muerto forjar a agostos y a invierno crear un si es que hay miedo a cada día dará de un porqué a cada grito su garganta no le quitéis frutos al sudor quítale a la sombra su color la vergüenza vuestra luz Que tanto alumbra y no limpia nada Y para que conste así lo escribo En fecha y hora arriba señalada